Forma. Gira Mundo TV, Mendoza Yo soy Vilma Rúpolo, parte del Consejo Directivo del Espacio para la Memoria y acabamos de hacer nuestro acto mensual Todos los meses colocamos una baldosa, dos baldosas, diez baldosas de nuestros compañeros desaparecidos en Mendoza o nacidos en Mendoza y desaparecidos en otro lugar. Y hoy ha sido muy emocionante como siempre porque invitamos a las familias, los que quedan, los que recuerdan, los que encuentran, por ejemplo, hoy eh, Horacio Zapata no sabían dónde había estado y gracias a una sobrina comenzaron ellos a investigar y fue lo que lo que con, nos condujo a ampliar por eso cuando se dice qué número qué número digo yo qué número si ahora seguimos encontrando víctimas y bueno y toda la familia muy conmocionada porque Este, se, se va descubriendo cosas y nosotros estamos para eso, en esta época tan delicada que se nos viene nosotros queremos seguir adelante como siempre queremos que sea nuestra tarea, la que siempre hicimos con mucho respeto y con mucho orgullo, porque creo que a nivel mundial, todos nuestros juicios nuestra este bonomía, porque siempre hemos actuado con muchísimo respeto. Y bueno, esperemos que podamos seguir siempre con la colocación de estas baldosas, porque hemos puesto solamente una eh, décima parte de todas las baldosas de nuestros compañeros desaparecidos acá en Mendoza y nos emociona a quienes trabajamos desinteresadamente acá en el Espacio para la Memoria. Nos encanta que la comunidad se manifieste acá, porque estos familiares muchas veces han hecho silencio y ahora se va descubriendo toda la trama perversa y que en este lugar Estuvo gente, nuestros compañeros, y bueno, es una historia muy eh, oscura, pero que nosotros la, la iluminamos con el arte. Entonces hoy cada familia tenía un artista y cada familia manifestó con su artista eh, un, un texto de algún autor conocido. Bertholbrecht y Galeano y una la sobrina directa de Zapata escribió algo y nos hizo llorar a todos porque fue tan profundo lo que escribió y tan artístico lo que escribió fue realmente como vital. Y bueno, y nosotros no, cree, no queremos recordar los muertos, queremos recordarlos, siempre los recordamos y sus biografías las hacemos de su vida, no de su muerte. Y creo que el futuro tenemos que apuntar a la vida, de a poco retomaremos, digamos, ese concepto que nosotros tenemos de solidaridad, de vida. En verdad fue así que de hasta acá, fue buscando, buscándome, buscándonos, buceando en mi historia familiar. Hay hombres y mujeres que luchan un día y son buenos. Hay hombres y mujeres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los intereses. Yo lo digo desde los sobrevivientes. Que tenemos que seguir creyendo. ¿Vos, Maca? Sí, totalmente. Seguir creyendo y seguir luchando y resistiendo, como nos han enseñado los compañeros todos estos años. Hay que seguir. Venceremos. Sí, triunfaremos. <risa> Al final siempre triunfaremos, porque nosotros estamos del lado del bien, de lo mejor para la patria, de lo mejor para el mundo, para el ser humano, el humanismo, finalmente ni ni informa Radio Encuentro Viedma Río Negro Hoy estamos en comunicación con Fernanda Neculman, Mari Mari y la Mien Karina y Camila las saludamos de acá desde Radio Encuentro Manny, Manny, también Manny, al entonces ayer eh, hubo una reunión que sabemos sí. que, que que participó mucha gente, más o menos cuáles fueron los temas y los ejes de este traum virtual. bueno ayer eh, así como bien dices un traum virtual con diferentes espacios digamos movimientos populares eh, asambleas por el agua y el territorio eh, multisectoriales eh, eh, integrantes eh, personas que trabajan en el inta en agricultura familiar eh, cooperativas comunidades eh, el, bueno el motivo por el cual se convocó a este trágun virtual eh, es bueno los Para conocer, digamos, la situación en la que se encuentran esos cuatro proyectos que se presentaron en las legislaturas el día 13 de noviembre, uno de esos proyectos tiene que ver con la modificación de la Ley de Tierras número 279, eh, los otros están relacionados a la actividad minera. Eh, uno de ellos hace referencia a los cambios en el Código de Precesamiento Minero, el otro al cobro y producción de regalías mineras, y por último el tercer o sea el cuarto digamos hacer referencia a la composición del Consejo de Evaluación Ambiental eh, para eh, nosotros digamos nosotras eh, como como parte del Parlamento digamos eh, creemos que digamos frente a este contexto adverso no porque digamos estos cuatro proyectos eh, fueron tratados en en, en primera vuelta El día, el día 17 de noviembre, y van a ser ahora tratados en una segunda sesión, en una segunda vuelta, eh, que comenzaría entre el 5 y el 7 de diciembre, aún no tenemos una fecha bien en específico, pero sabemos que va a ser después del 5. Eh, y, digamos, esto es lo que les decía, digamos ese contexto adverso, y que nosotros vemos que no van a parar con esto, ¿no? La van a, les van a probar, van a probar esas modificaciones que quieren hacer, porque hoy tienen, digamos, el bloque de juntos somos Río Negro que presentó estos proyectos, hoy tiene mayoría, mayoría de bancos, ¿no? Y esa realidad cambia el 10 el diez de diciembre eh entonces eh, por este motivo digamos para dar a conocer esta, que, bueno qué implican estos puntos qué implican estas modificaciones qué es lo que se va a hacer eh, qué dice en, en esos artículos eh, es, fue por ese motivo que se convocó a esa a esta reunión virtual eh, también para dar a conocer que esta esta cuestión de, de querer modificar la ley de tierras no es una situación nueva ya se intentó a partir del 2016 el, el, el Alberto Gueretínet digamos esa misma esta misma legislatura eh, lo in intentó modificar y hubo un rechazo total de la sociedad que en ese momento no pudieron hacerlo entonces esta vez eh, no estamos en un contexto político diferente y en cuanto a los tiempos también digamos en ese entonces recordábamos el otro día que nosotros tuvimos alrededor de dos meses poder organizarnos. Hoy tenemos 15 días de más. Eh, entonces por eso es neces era necesario poder dar a conocer esta situación a los diferentes espacios organizativos que existen, a la sociedad, en su conjunto, porque esta pelea no nos corresponde, no nos cabe solamente a nosotros, a nosotras como parte de un pueblo indígena, sino que eh, la sociedad en su conjunto también es quien tiene y es partícipe de estos cambios. ¿no? Eh, por eso la idea de hacer además de informar era eh, pensar en conjunto qué estrategias qué estrategias colectivas nos damos para defender nuestros espacios territoriales eh, ¿por qué? porque el, esta nueva codificación de tierra lo que pretende hacer digamos es cambiar ese uso social que tiene la tierra no en la en, que dice en la en la, en la en la ley que aún sigue vigente la dos setenta y nueve cambiar esa función social en donde a la tierra se le adjudica eh, y, a, y tal, así textual lo dice digamos que la tierra es para quien la trabaja la tierra va la tierra tiene un uso eh, agrícola pastoril y eh, forestal entonces esa función esa función social de la tierra cambia estructuralmente y, se, ¿y qué pasa en vez de ser destinada para la tierra, para quien la trabaja y para la familia agraria, área, va a ser destinadas para las corporaciones extranjeras o multinacionales. Entonces, ya no va a ser para uso agrícola, pastoral, forestal, sino que va a ser para un uso minero, tecnológico, industrial, petrolero y turístico. Y, digamos, nosotros lo que venimos diciendo es que no se puede avanzar en una modificación de ley de tierra eh, sin haber siquiera en estos años por lo menos, de, de, de, del gobierno de la carrera sin siquiera haber avanzado un buen relevamiento territorial de los más de 100 relevamientos territoriales que hay que realizar en la provincia de Río Negro decimos que no se puede avanzar en una ley de tierra eh, cuando en el 2012 y en el 2015 cuando entra el gobierno de Alberto eh, digo ah, no, sí en digo bien digo eh, cuando eh, en ese en ese momento 2015 funcionó una comisión investigadora de transferencias de tierras rurales eh, y así di decimos digamos que no se puede avanzar en una ley de tierras eh, sin al menos fijarse en esas 140 minutos que hay re realizada por la comisión investigadora a la fiscalía de estado y que ahí digamos lo que se investiga lo que se investigaba y lo que daban cuenta de esas investigaciones eran la venta de entregas de tierras, ventas empresas eh, que las ventas de tierra digo disculpen que fueron de forma irregular de forma fraudulenta y ahí hago un, un, una conexión digamos directamente porque hoy se cumplen dos años del asesinato de nuestro también Elías Darayen sí. un también al que le arrebataron la posibilidad de continuar con ese proceso identitario de continuar ese proceso que sabemos que no es solamente individual qué familiar, se lo se lo arrebataron, y quién se lo arrebató, y se lo arrebataron los sicarios de este gobierno, de Aravera Carrera, se lo arrebataron los sicarios del bloque del poder de Juntos Somos Rioneros. ¿Y dónde se lo arrebataron? En una recuperación territorial, de los que encontré, una una recuperación territorial que hace años, digamos, en, en ese mismo espacio territorial, en el 94, digamos, encontraron a un gallén ahogado que no se sabe cómo qué pasó ahí y en, el, en, el, en los 30 hace no que digamos al de aquí, que por ahí, la encontraron también la eh, encontraron digamos, falleció una muerte violenta y qué pasó a, a, actualmente en esos territorios, qué pasaba en ese momento y en ese momento estaba la cuestión de la poca, quién se quedaba con esos espacios territoriales oye, hoy está un tal rolando rojo el terratenientes, terrateniente también está Lewis <risa> entonces eh, qué vínculo hay detrás de todas estas muertes ¿Y encima ah no nadie vio nada nadie sabe nada pero nuestros aliados han matado ahí y hoy sabemos sabemos del gran negocio inmobiliario que hay en todos estos espacios territoriales sabemos de las forestales sabemos de la hidroeléctrica Sabemos de las hectáreas y hectáreas y hectáreas de pino que se plantaron en su momento. Sabemos que hoy hay incendios que se generan de forma eh, intencional. ¿Para qué? Para avanzar con proyectos mineros en esa zona. Entonces, eh, digo, y hago esta conexión eh, del asesinato eh, de nuestro Daniel Elías Garay, traigo a la memoria a la papá y vecina Quintipuray, traigo a la memoria a su hijo... Eh, Por qué? Porque en, en esa comisión de tierras que les mencionaba hace un ratito, una de, esos, de, una, una de esas tierras de, de venta y de entrega de forma fraudulenta era el espacio territorial que ocupaba la papal y sinodal temporal. Es el espacio territorial que hoy está defendiendo y resguardando la nación templario. Entonces, cómo. ¿Cómo carajo pretenden los gobiernos avanzar en una en una modificación de ley territorial cuando todavía ni siquiera cumplen nada ni tienen un aspecto de las demandas históricas que tenemos como pueblo matiz? La mía, bueno, eh, me imagino nosotros como como sabemos, no como parte del pueblo de los pueblos originarios y eh, siempre en lucha, no eh, son cosas que caracterizan a nuestro pueblo. Cómo cómo ve ahora el, el panorama después de las elecciones nacionales, como al, a las elecciones a presidente. No, la mayor. Todos sabemos que no es un buen panorama también. Eh, y el que se atreva a decir que es un buen panorama y bueno, hacía que, que desconfiar bastante, ¿no? Eh, es un es es complejo, es, uh -huh. es la verdad que no es lo que se nos viene eh van a avanzar, digamos, esto también le da pie a avanzar con todas estas eh, medidas eh judiciales que quieren hacer, digamos, eh hay también, nosotros lo que digamos cómo cómo la vemos, digamos, hay una una un intento de seguir, digamos, lo que está sucediendo en Jujuy, digamos, ¿no? Eh, esa, que allá, bueno, se hizo una reforma constitucional, acá se están planteando digamos, reformas a leyes específicas, ¿no? Se está hablando de una reforma constitucional, pero no, digamos, no es eh, muy diferente el panorama, ¿no? Nosotros, de hecho, cuando esta, sucedía como toda esta cuestión en, en, digamos, toda esta violencia a, a, y atropellamiento a todos los derechos colectivos, derechos indígenas, digamos eh, en Jujuy no no la veíamos muy muy lejos a la realidad de acá de Río ¿no? Negro y más también eh, por el avance que están teniendo las corporaciones eh, las corporaciones mineras eh, en el, en la en la en el intento de explotar el litio eh, entonces es complejo el panorama de hoy día o sea es complejo porque porque este presidente que ahora asumió eh, Clarito lo dijo en su discurso, digamos. No hay no hay eh, gradualismo, no hay tibieza. ¿Y quién, quién no va para la represión? No va a haber tibieza para los espojos territoriales. No va a haber tibieza para que, querer hacer con, con los derechos de, de la sociedad en su conjunto lo que a ellos les plazca. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer nosotros como partícipes de esta sociedad, de esta contemporaneidad? No nos queda otra más que organizarnos. Entre, que ese, ese lado, ese tejido, apretarlo aún más, a llegar, poder articular, poder generar consensos, poder generar estrategias de resistencia, ¿no? Sabemos que la resistencia bastan en la calle, por eso también para esa segunda vuelta en la legislatura que se van a, a volver a tratar estos cuatro proyectos, eh, estamos convocando a una marcha eh, en la ciudad de Viedma, eh, por eso también la reunión de ayer Uno de los puntos, eh, digamos, que se conversó fue esto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y todos estuvimos en, en, en acuerdo total de que hay que movilizar. De que no puede, esto esto no puede quedar, pasar así como si nada, pasar como si no estuviera pas pasando absolutamente nada. Los legisladores y las legisladoras tienen que, eh, son los responsables, digamos, son los responsables de no cumplir con nuestros derechos, de no de no sernos responsables, de no vivir con estos derechos, hacer consultados, hacer oídos, a nuestra participación. Fela Entonces, bueno, ese es ese es el llamado, ese también a quienes estén escuchando, digamos que estén atentos, y que puedan acompañar la marcha, que si no saben de qué se trata, que pregunten. Hay vías de comunicación, está el Facebook de la coordinadora del Parlamento Mapuche. Está el Facebook de también del los chino a la mía también digamos eh, pueden como eso hacer ese intercambio por esas vías no eh, así que bueno por pues, también y a ustedes como espacio como, digamos de comunicación agradecerles agradecerles la palabra que escucha eh, y bueno eso sería de mi parte También, eh, Romeo Mayo, muchas gracias por por esta comunicación y y bueno, esto de de poder eh, en en estos tiempos, ¿no? organizarse como usted decía, no bajar los brazos y más que nunca estar siempre en la lucha, ¿no? y la resistencia. Excelente, sí. Excelente, sí, Daniel. Y bueno, y no nos olvidemos quiénes son los que están decidiendo todas estas políticas de muerte, ¿no? Estas políticas de muerte, de destrucción de nuestros espacios territoriales que con, nos condenan no solamente a esta, a esta generación que, que vamos transitando la vida, sino a las generaciones futuras. ¿Y para qué? Para eh, saldar deudas que ellos mismos contrajeron. Eh, nuestros territorios no son sacrificios. Eh, nuestros territorios no son desiertos y nosotros no somos ni salvajes ni terroristas. El salvaje es el modo de proceder que tienen los políticos, el modo de proceder a espalda de todo el pueblo, de todo el pueblo en su conjunto. Y terroristas son ellos que habilitan eh, a, a sicarios, ¿no? Que habilitan propios sicarios de, del gobierno de Juntos Somos Rioneros, sicarios de Arabela Carrera, sicarios de Gueletín que mataron a nuestro también Elías Baray, que, mata, que mataron también a nuestro Daniel Rafael Nahuel, y que la semana que viene va a ser la lectura de sentencia. eso Ellos son los verdaderos terroristas. Ellos son los que imparten esta violencia que esto quiere inflar el plan concreto eh, bueno que anden que anden bien y bueno ya organizarse no más a organizar la rabia organizar la resistencia eh, cuidarnos también a que a podamos digamos pensarnos desde esas construcciones del cuidado eh, porque bueno en, en este sentido de que sabemos que es, eh, esas esas mismas formas violentas de proceder de los gobiernos eh, es, va a ir en aumento entonces cómo cómo cómo vamos a hacer para enfrentarlo cómo digo enfrentarlos, cómo vamos a hacer para organizarnos y que no sigan siendo los muertos destrozados de porque ya estamos cansados estamos dolidos basta basta de, de, de, de que nos maten basta basta de que nuestros cuerpos valgan nada Entonces, apelar a esa memoria también. Totalmente. Muchísimas gracias por la claridad de su mensaje. Le mandamos un abrazo eh, fuerte y, bueno, a, a continuar. Peu callar, también. Peu callar. Fernanda Neculmán, charlando aquí con nosotras. Informa. Barricada TV, Buenos Aires. Mi ley, una de las primeras medidas a las 8 de la mañana, después de haber sido electo, eh, confirmó que quiere derogar la ley de alquileres, eh, ratificando bueno, esta línea de pensamiento liberal de, sálvese quien pueda, ¿no? de una ley que exista solamente para los que tienen plata, para los que pueden pagarlo, Eh, dejando desamparados a 10 millones de inquilinas a lo largo y de ancho del país, porque lo que plantea es derogar la ley vigente y eso implica eh, que no haya plazo, que no haya ningún tipo de regulación en los ajustes y no solo eso, sino que le agrega que la, que la moneda sea libre, lo que quiere decir legitimar, eh, legalizar algo que que vienen haciendo, que es pedir los alquileres en dólares, pero de esta, nosotros hasta ahora tenemos una herramienta que encima la ley que logramos sancionar hace poquito, hace un mes, prohibía la publicidad de alquileres en dólares. Eh, ya estaba prohibido que se cobren en dólares. Bueno, lo que quieren barrer es absolutamente con cualquier tipo de protección para inquilinos e inquilinas Eh, y es que puedan cobrarnos directamente los alquileres en dólares aumentándonos cuando quieran puede ser todos los meses, sin plazo y sin ningún tipo de protección del Estado así que es muy grande Tamara eh, viste que dijo que esta ley generó mucho daño eh, ¿nos podés contar a quién generó daño esta ley? Eh, bueno Está claro que los que más insisten en que se derogue son los rentistas, sobre todo las inmobiliarias, ¿no? que viven de el permanente, la permanente renovación. Si los contratos los tenemos que renovar cada dos años o cada un año o cada seis meses, los que cobran en el medio son las inmobiliarias, eso está claro. Los que se ven perjudicados son los que quieren ganar más a costa de una necesidad de vivienda, porque eso tiene que ser muy claro digamos, eh, quieren que no exista un tope, que no exista una protección del Estado para quienes no tenemos otra alternativa que alquilar para vivir. Entonces es el afán de ganancia eh, sin límite, sin ningún tipo de protección, a costa de los 10 millones de inquilinos inquilinas que no tenemos dónde vivir y que eh, dependemos de nuestro salario para poder pagar el alquiler los que ellos plantean es que los que se perjudicaron claramente son los que querían ganar más los que querían aumentar más y más seguido y en dólares porque el planteo, esto lo viene planteando el mercado inmobiliario desde hace un montón desde el momento en que se sanciona la ley que es moneda libre sin plazo sin, eh, sin plazo de contrato y, y sin plazo para el ajuste es ajustar cuando ellos quieran en la moneda que quieran y al monto que ellos quieran sin ningún tipo de techo Ni similiándose por la inflación, porque la excusa es la alta inflación. Bueno, si, si los índices que se establecieron en ambas leyes contemplaban la inflación, la inflación y los salarios, porque ellos quieren cobrar, pero nosotros tenemos que poder pagar el alquiler. Si van a aumentar lo que quieren, muy por encima de lo que nosotros cobramos, de los niveles de aumento salarial, entonces ¿a quién le van a alquilar? ¿Con qué plata los trabajadores y trabajadoras vamos a pagar el alquiler? O sea, la realidad es que lo vienen intentando desde hace un montón de tiempo con la cantidad de viviendas vacías que hay, esperando todo el tiempo especulando con que algo así pase. Que es que no haya tope de ellos poder alquilar y ganar todo lo que quieran eh, a costa de los inquilinos y las inquilinas de este país. Tamara, eh, ¿nos querés contar de qué manera se puede frenar esta, este proyecto de derogación? ¿Cuál es el papel del Congreso básicamente en esta situación? Y mira, la ley de alquileres, ambas leyes modifican el Código Civil y Comercial y además eh, establecen artículos específicos que están en la ley que tienen que ver con el ajuste, sobre todo el periodo de ajuste. Eh, ya lo vienen intentando, planteando proyectos, eh, bueno, Lombardi, el año este año, el año pasado, iba a decir, en abril de este año Lombardi presentó un proyecto que decía derogese, o sea, claramente para sacar una ley tiene que haber otra ley, ¿no? Que es lo que intentaron hacer en todo el debate que, que hubo el año pasado y este año hace tan poquito que se discutió en el Congreso y ganamos uno de los proyectos de ley que sale del Senado. Ahora, como les salió mal, como no salió como ellos querían, lo quieren volver a intentar. Pero no, eh, no sé, nosotros no sabemos de qué manera, porque no lo han planteado, pero claramente si no tienen mayoría para poder presentar un nuevo proyecto y volver a discutir algo que se discutió hace un mes, eh, lo más anti antiemocrático, ¿no? Ahí, no respetando las instituciones, es por DNU. O sea, entendemos que... Eh, que la forma que plantean de esta manera, ¿no? de sacar derechos, sacar derechos, sacar derechos, es a través de un DNU, vamos a ver, eh, más allá de que eso sea legal o no sea legal, que haya que contrastarlo, que haya que ratificarlo en el Congreso, bueno, vamos a tener que salir a pelear, no no queda otra, porque es contra, eso es un gobierno que viene a quitarnos derechos. Está mal ahí, y vamos a Tamar ahí al, al principio de la entrevista me dijiste que estaban reunidos reunidas ahí para ver qué es lo que lo que se va a hacer ya están delineando un plan de lucha ya se pensó qué hacer en el corto plazo o vamos a esperar hasta el 10 de diciembre y ahí vemos qué, qué hacemos no por ahora estamos discutiendo estamos balanceando estamos Eh, fortaleciéndonos para adentro, eh, para la organización y, y hay que dar la pelea. No, no tenemos ninguna medida convocada por ahora, más que hay que salir a, a, a discutir y con todos los inquilinos e inquilinas que creyeron, que votaron por este por este candidato que ganó. Digo, no, es, cuesta mucho pensar que uno vote en contra de sus propios intereses, pero también hay que entender que esto no es casual, digamos, ¿no? Que, que quienes votaron a mi ley no son nuestros enemigos, nosotros lo sabemos, lo entendemos, nos puede poner tristes, nos puede poner en una situación muy peligrosa como la que estamos planteando, que es justamente el riesgo de la pérdida de derechos, pero nos toca hoy salir a militar y salir a hablar, con empatía, con diálogo, escuchando, porque evidentemente eh, no creemos nosotros que la sociedad se haya vuelto de derecha o fascista. Creemos que eh, evidentemente hay un hartazgo y es producto de una realidad concreta de crisis donde el pueblo la está pasando mal. En nuestro caso concreto, los inquilinos y las inquilinas venimos reclamando desde hace años que el Estado haga algo para que se cumpla la ley de alquileres y no, no pasó. Estamos como agrupación, somos los únicos que damos asesoramiento gratuito a inquilinos e inquilinas, somos los únicos que intentamos dar respuesta ante la problemática, y desde el Estado hubo una ausencia en todo momento, e incluso desde el mismo Estado se salió a decir que no hacía falta una ley para los inquilinos y las inquilinas. Entonces, la realidad es que... Eh, hay que ser conscientes que eso pasó, digamos, ¿no? Lo hemos charlado incluso en este programa eh, sobre las medidas que tenían desde el candidato que nosotros hemos salido a militar y a bancar y que queríamos que gane porque entendíamos que del otro lado estaba el extremo más liberal y más peligroso, pero la realidad es que no estaban a la altura de las circunstancias y el pueblo se expresó, y eso es una realidad Y, y por más que duela y por más que nos cueste es lo que hay que salir a, a militar, porque la pelea no termina acá. O sea, hay que seguir y hay que discutir y hay que escuchar y hay que construir eh, una, una nueva fuerza militante para poder, para poder pelear y buscar eh, una realidad mejor para todos y para todas, que es lo que buscamos, ¿no? informan. Bolche Radio Colombia. Les quiero contar que en la Universidad Distrital se viene desarrollando un proceso muy interesante sobre pues el futuro de la principal universidad pública que tiene Bogotá. A este proceso se le llama el proceso constituyente de la Universidad Distrital que en este momento va muy avanzado eh, de todo esto se viene promocionando el, eh, digamos eh, se han aprobado 25 artículos de 100 de toda una reforma estructural alrededor de la universidad pero se han prendido las alertas por cuenta de la victoria del señor Carlos Fernando Galán a la alcaldía el pasado 29 de octubre no solo se acaba una nueva administración distrital sino que puede volver la potestad del alcalde de decir no, no ha pasado nada volver a cero y que todos terminen nada para hablar sobre lo que está pasando en la universidad distrital hemos invitado a Ana María Nates ella es ingeniera de sistemas es delegada de la presidencia de la república al consejo superior universitario de la universidad distrital y además es militante del PC y de la juventud comunista Ana Nates, muy buenos días, bienvenida a la Bolche Radio, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días a todos y a todas, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de poderles acompañar hoy. Bueno Ana, cuéntanos inicialmente de qué se trata el proceso de la constituyente en la universidad distrital, ¿cómo, cómo van? ¿Cómo dicen que van muy avanzados, pero me gustaría que nos contaras el proceso. Vale, pues es un proceso de muchos años, creo que han pasado por lo menos unas 5 o 6 generaciones de estudiantes por este proceso, es un proceso que pretende reformar el estatuto general de toda la universidad, pero tiene antecedentes muy importantes, es decir, en el 2014... Eh, hubo un intento de reforma académica por parte del Consejo Superior de espaldas a la comunidad universitaria justo en diciembre y se desató un paro que es el que crea la Asamblea Constituyente que es el antecedente del acto de la Asamblea Universitaria entonces tenemos un estatuto construido en el 2016 por la Asamblea Constituyente que se presenta al Consejo Superior que tiene un ejercicio de dilación en su discusión entonces como no nos lo vamos a discutir entonces primero ¿Será que si sí es viable? ¿Será que no? Como que las normas jurídicas, la, la duda. Eh, después, bueno, si sí lo vamos a discutir como Consejo Superior, pero entonces, artículo por artículo, una comisión eterna que nunca se dinamizó. Entonces, esa es la... Y bueno, finalmente lo que pasa es que hay un cambio de administración del gobierno distrital, entonces el proceso se reinicia porque el nuevo alcalde que llega dice yo no conozco, no puedo probar algo que no conozco, se reinicia el proceso y se pierden los dos o tres años de trabajo. Esta historia es 2014, 2016, más o menos hasta el 2018, pero exactamente la misma dinámica la hemos encontrado, bueno, 2018, 2019, 2021... Pasó exactamente lo mismo, un intento de reforma, movilización estudiantil, paro estudiantil, nuevo escenario de participación que en ese momento se llama Asamblea Universitaria y hoy 2023 seguimos discutiendo en Consejo Superior ese articulado. Esa misma situación con las mismas características la podemos ver en el 2006, 2008, 2011 casi, solamente que ahí se atravesó la coyuntura de la mano y la reforma a la, a la ley 30% pero es exactamente la misma dinámica que por décadas ha tenido la universidad distrital en un intento infinito de reformar el estatuto. La diferencia que tenemos hoy es que eh, yo hago parte del Consejo Superior como miembro de, o como delegada de Presidencia, que es un puesto distinto al que siempre ha tenido el movimiento, que es la representación estudiantil, o sea, hoy somos dos partes de la comunidad que hace parte de este proceso quienes están vinculados. Además, el docente también hizo parte de la Asamblea Universitaria en el 2020, entonces otra persona que ya está conectada y sintonizada con esta reforma. El Ministerio de Educación, pues en representación de este gobierno, también está conectada con esa necesidad que ha planteado la comunidad universitaria por décadas y eh, hay otros miembros del Consejo que se han intentado como suscribir, conectar y pues darle viabilidad a la discusión. En el caso de los gremios que si bien llegó nuevo el año pasado al Consejo Superior, pues está en la dinámica de entender y discutir lo que se está planteando desde su visión, pero está conectado con esa necesidad. La representación de egresados que no ha participado, digamos, en ningún escenario de este de estos múltiples procesos de reforma, pero está asistiendo por lo menos a las reuniones para discutir el articulado y presentando propuestas, todo lo demás las directivas académicas encabezan la vicerrectora que tampoco han estado en todo el proceso pero pues que están discutiendo y pues al menos comprometidos con asistir a las sesiones ese es el panorama actual, otra diferencia eh, avance que tenemos a este momento, diferente a lo que históricamente hemos tenido es que ya están aprobados por el Consejo Superior en pleno 25 artículos, como tú decías, que es lo más lejos que hemos llevado llegado en toda esta historia eterna de reforma en la universidad distrital. Es decir, ya nos pusimos de acuerdo como Consejo Superior en cuál es la filosofía de la universidad, que es todo el primer capítulo, en quiénes son sus actores, que en la comunidad universitaria. Ya hemos avanzado en la discusión de la democracia y autonomía, planteando, por ejemplo, cosas súper importantes como la composición del Consejo Superior, Y la, el mecanismo de elegir a cada uno de esos miembros del Consejo Superior, pero además la forma de escoger al rector, que es otro avance pues gigante donde hay discusiones y creo que es natural e importante que las haya, pero ya nos pusimos de acuerdo en un mecanismo de elección de rector que es mucho más democrático que el que tenemos hoy, no es la elección directa eso hay que decirlo, no logramos ganar una elección directa, creemos que no hay las condiciones hoy en la universidad para hacerlo aún, vamos a seguir peleando por eso pero tenemos un mecanismo que le da a la consulta de la comunidad universitaria el 53% de la decisión, es decir, más de la mitad de la decisión ya no está en el Consejo Superior como en la mayoría de universidades públicas del país, sino en la consulta de la comunidad universitaria creo que eso es un avance importante y bueno, vamos a seguir discutiendo El asunto es que si es un proceso lento, demorado, que toma tiempo y pues que ha sentido, hemos tenido pues ataques de algunos sectores de la universidad, concretamente la semana pasada la representación de los exrectores que no ha participado en ninguna de las sesiones de reforma envía una misiva a todos los correos de la universidad diciendo esa tal reforma de la que hablan Esa tal situación, pues, ¿qué es? O sea, nadie la entiende, eso por allá es un nicho, una gente aislada en el Consejo Superior que lo está haciendo y la Asamblea Universitaria se tomó el Consejo Superior como si eso fuera un riesgo para la democracia y creo yo es un triunfo para la democracia y la movilización estudiantil el movimiento social que hoy seamos fuerzas, por lo menos, conectadas con la lógica que tiene la Comunidad Universitaria quienes estemos en ese Consejo Superior. Entonces, muy grosso modo, intentando ser concreta ese es el proceso que tenemos en la universidad y por supuesto el riesgo está en que se repita la historia y es que llegue una nueva alcaldía diga yo no conozco no sé no voy a probar algo pues que no que no tengo conocimiento y se reinicia el proceso con el aliciente que también en este momento la administración está tramitando una reforma curricular muy parecido a lo que insisto pasó en el 2014 y fue en el marco de la pelea por el estatuto hacen una reforma académica y pues eso, lo que pasó en el 2014 desató un paro estudiantil que creó la asamblea constituyente creo que hoy tenemos el riesgo de que se repita la historia en la universidad y pues ese es el panorama Ana eh, esto en el marco de la discusión a la reforma educativa que está planteando el gobierno nacional ¿cómo les ha ido? Digamos ¿puede ser un referente lo que pasa en la universidad distrital para para la discusión que se abre dentro del movimiento universitario? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero también creo que es importante decir que la estatutaria marca el derecho fundamental y lo que está haciendo es generando las herramientas para que todos esos procesos tengan un sustento jurídico más fuerte, más sólido dentro de las universidades. Es decir, la estatutaria no está definiendo, por ejemplo, el mecanismo de designación de rector, o la elección de las directivas académicas, pero sí está diciendo désele la autonomía universitaria a las comunidades, no únicamente representadas en el Consejo Superior, sino a toda la comunidad. Lo que nos da peso para decir, necesitamos asambleas universitarias o asambleas multiesamitarias, como se plantea en la ley, y eso me parece que es fundamental para darle dientes pues al movimiento estudiantil y, y a las fuerzas democráticas dentro de las universidades. Creo que en eso... Sí, es posible que seamos un referente, pero todas las universidades, bueno, muchas universidades más bien, están hoy discutiendo los mecanismos de designación de rector. Ahí también hay un punto importante que no lo resuelve la estatutaria, pero si sí tenemos el ejemplo de la distrital, tenemos el ejemplo de la Universidad de Nariño, la UTP, por ejemplo, está hoy en un proceso de elección de rector, donde eh, la consulta es contundente en sus votos, pero lo que sale es una terna para que el Consejo Superior decida y pueda quedar incluso el tercero menos votado como rector. Entonces, son discusiones, digamos que la estatutaria nos da herramientas para plantearlos, pero va a seguir siendo la disputa política de los sectores vivos de la universidad, quienes definan, por ejemplo, los sistemas, hasta que se presente una reforma a la Ley 30 o una nueva Ley de Educación Superior. En el caso que el señor Carlos Fernando Galán desconozca, el trabajo que se viene haciendo alrededor de la reforma a la universidad distrital, ¿tú cuál crees que será el camino que tomará el movimiento estudiantil, el movimiento de profesores de trabajadores? No sé, es una pregunta muy difícil, yo podría decir que yo en lo personal eh, estaría muy triste de que no ayudaría un par de minutos por eso, porque realmente que el avance que se ha tenido ...y el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora... ...ha sido demasiado amplio... ...a mí me preocupa que... ...en la discusión a la alcaldía... ...en esta disputa por la alcaldía de Bogotá... ...la universidad distrital aparecía como... ...y lo que decían todos los candidatos... ...vamos a abrir cupos, en la universidad distrital... Entonces, ...y la importancia es... ...darle espacio a nuevos estudiantes... ...y con eso por supuesto que estamos de acuerdo... ...pero nos preocupa... ...la inversión en presupuesto... ...y el avance de la reforma... ...y nadie, absolutamente nadie aparte de Bolívar mencionaba este tema. Eh, yo insisto en que la historia se ha repetido en la universidad distrital y hoy el movimiento estudiantil está muy conectado y muy movilizado alrededor de esta reforma al estatuto con una alerta de paro que se presentó como en agosto, sí, más o menos agosto, septiembre, por eh, la demora del Consejo Superior en, las, en el avance de la discusión del estatuto y ello hizo que tomáramos por lo menos una agenda de reunirnos una vez a la semana, más o menos, Eh, yo creo que es posible que la reacción del movimiento vaya a ser en seguirle exigiendo al Consejo Superior que avance en este proceso eh, hace unos dos o tres días se dio el empalme del sector educación en la alcaldía de Claudia López y, y Galán allí participó el rector de la universidad y pues en lo que nos dijo a nosotros es claro que es muy importante poner el proceso de reforma pero pues no sabemos realmente qué pasó ni cuál va a ser el talante eh, democrático que vaya a tener esa alcaldía. No hemos tenido tampoco ningún diálogo como Consejo Superior pues con, con la nueva administración, pero yo creo que en efecto el riesgo es que se siga repitiendo la historia en que llega un alcalde que desconoce y eh, se frena el proceso. La alternativa es que la alcaldía actual entregue con confianza a la nueva alcaldía el proceso, porque además hay que decir que la Secretaría de Educación actual ha estado... Eh, presente en absolutamente todas las discusiones que han estado, no solamente la secretaria en persona propia, sino su equipo de trabajo de la universidad han estado en todos los espacios y pues tienen la potestad y la capacidad de decir hoy conocemos y respaldamos y pues es un proceso que se puede transmitir con un, no sé, un empalme también con el Consejo Superior diciendo, bueno, dos días intensivos para conocer la reforma y echarla a andar, si existe la voluntad, creo que eso es posible. Ana, ¿y ¿ya se conoce algún nombre tentativo para que ocupe la Secretaría de Educación en, en la administración de Galán? Pues con preocupación vimos que entre las cuatro mujeres que componían pues ese esa cabeza del equipo de empalme de Galán estaba la el nombre pues de una persona que tiene experiencia en el sector educativo, también ministra de educación, ay en este momento se me escapa el... Cecilia el, Vélez no, Cecilia Vélez sí. uh -huh. Cecilia Vélez y pues bueno, eso nos preocupa, nos preocupa bastante, eh, sabemos el carácter también de esa política muy neoliberal que se ha implementado en sus administraciones pasadas sin embargo, pues bueno, la, la disputa de la universidad distrital y todo este tema del estatuto, la reforma tiene de fondo la pelea de la institucionalidad contra la corrupción que además está permeada en los cimientos de la institución misma con mucho pesar, no es culpa de la universidad, pero sí de quienes han estado al frente de la misma y en los cargos medios y pues yo creo que la decisión de esta nueva alcaldía es si va a ceder para seguirle dando espacios a la corrupción dentro de la universidad distrital o si por el contrario se va a sumar a las fuerzas que hemos dicho vamos a reformar la universidad para que sea fuerte, para que el recurso se optimice en virtud de la ciudad de los estudiantes o si va a permitir que por inacción los grupos de corrupción al interior de la universidad sigan manejando el presupuesto y la universidad como se les ocurra. Finalmente, Ana, ¿cómo es la moral del movimiento estudiantil en el en la Distri? ¿Cómo están las organizaciones? ¿Cómo está el estado de ánimo de la gente? Bueno, yo eh, tengo que decir que eh, el movimiento estudiantil de la Distrital ha sido, ha tenido bastante incidencia y participación en los espacios nacionales. Por ejemplo, ahorita en el ENES, un referente y es una organización. Pues eh, creo que se ha ganado su espacio al interior del movimiento. Ayer justamente fueron las elecciones estudiantiles eh, a distintos órganos de la universidad y la campaña que viene impulsando un sector, digamos importante, el movimiento estudiantil era alrededor del voto en blanco a la, al Consejo Superior, apuestas, digamos, similares, eh, o más bien muy conectadas al movimiento estudiantil en las facultades y el Consejo Académico, y creo que eh, el resultado de ese voto al blanco en el Consejo Superior, que fueron como 1.300, 700 votos por la única candidatura que se presentó, versus 3.700 casi votos por el voto en blanco, dan cuenta de que el movimiento estudiantil de la distrital mantiene un nivel de conciencia bastante alto, una discusión sobre eh, qué es lo que quiere, cómo lo quiere manejar y pues yo creo que hoy con ese preparo que nos hicieron en agosto-septiembre que llamó la atención de, mov movilicémonos en la reforma, la participación que han tenido en la discusión de la eh, ley estatutaria, el lugar que tiene el movimiento estudiantil a nivel nacional y pues esta expresión dentro de las elecciones da cuenta un movimiento bastante bastante movilizado y pues con la capacidad también de tomar decisiones dentro de la universidad. Bueno Ana te agradecemos esa participación en la Bolche Radio, muchos éxitos en esas sesiones, en esa reforma a la universidad distrital y en caso de que el señor Carlos Fernando Galán llegue a destruir todo pues tendrás micrófonos abiertos aquí para hacer las denuncias pertinentes frente a lo que pueda pasar en la universidad distrital. Y gracias si no llega a pasar eso bueno, también micrófonos abiertos ¿Qué? si no llega a pasar eso no sí claro <risa> lo que pasa es que mmm, compañeros sí, sí, sí, sí sabemos sí. creemos hacia dónde va sí. no quisiéramos pero <risa> sí es que no te les agradezco Dale. también a ustedes como el espacio eh, creo que es muy importante que podamos hablar de la universidad distrital y que en efecto sea una apropiación no únicamente de nosotros y nosotras como egresados o aquí en Bogotá, sino del movimiento creo que sí es un ejemplo y ojalá pudiéramos ser un ejemplo para que muchas universidades desaten unas eh, reformas universitarias y procesos constituyentes en todo el país, creo que eso es construir poder popular y pues bueno, si el Congreso no nos aprueba las reformas, hacemos que los consejos superiores sí aprueben las reformas que necesita la educación superior pues creo que es, es nuestro objetivo, ¿no? Democratizar la educación con o sin Congreso con o sin rectores, con o sin con la Fuerza en Movimiento, que es lo que hacemos entonces muchas gracias y bueno, aquí estaremos cuando nos sigan invitando. Muchas gracias. Informa Movimiento de Los Trabajadores Rurales Sin Tierra, Brasil. Marchemos, marchemos pela vida verdadeira. Rumo aos 40 anos do movimento camponês. Movimento sem terra. O o terra firme. Se movimento sem terra. O o terra firme. Se movimento, se movimento sem terra. Nós reunimos recentemente na nossa escola nacional Foresta Fernandes 160 musicistas da MST. Cantadores, animadoras, instrumentistas, homens e mulheres que estão nas fileiras do nosso movimento e fazem a luta, cantam. A gente sintetizar o que é quatro décadas de um movimento camponês que canta, que elabora, né, que faz arte desde aí. Eu sou Marquinhos Monteiro, sou capixaba, mas eu moro no Piauí. Eu sou nordestino todo. Entrei no movimento em 92. Não como cantador, né, entrei para estudar e de lá para cá depois que eu comecei a história de cantar no movimento né e depois de 96 datas que foi quando eu comecei no comecei foi no congresso né? foi o primeiro congresso que eu fui do movimento que eu comecei a tocar para o movimento né que eu estava o taque e para a turma todo o taque, eu, o congresso e lá foi onde eu cantei minha primeira música a escola nos cercou temos a nossa decisão opinião de e de trabalhadora e assim o movimento cada vez mais ele vai se inovando né as necessidades vai fazendo isso as pessoas vão chegando e hoje assim o movimento pode pode se considerar que o movimento hoje ele tem assim uma grandiosidade humana né de pessoas que com o movimento na área da cultura hoje principalmente da música que a gente faz espaço com o movimento pedir consegue ser feito Desde o samba ao rap, desde o forró ao short, do reggae, então assim, por entrar várias pessoas, vários estados, então assim, a diversidade cultural no movimento cresceu muito. O encontro foi muito muito importante para o movimento e acho que para cada integrante, para cada companheiro que teve aqui de de encontrar todas essas pessoas que compõem né a cultura do movimento, o trabalho que foi feito aqui nesses dias, as oficinas foram incríveis, a oficina de composição, a oficina de couro e as vivências né. eu posso dizer que a gente não escolhe o MST né o MST, o MST escolhe a gente não a gente já tem o respeito e o olhar para o movimento sem terra né e quando você está dentro dele aí realmente a vida muda porque você vê a, a luta né a, a batalha a, como foi até chegar até agora né as proporções e vê também a, a, a, o interesse cultural né da música a dança dei todo, todos os processos criativos dentro da da arte, né? eu, eu acho que agora é, é um passo, né? Essa primeira mostra, por exemplo, é, é um passo muito muito definitivo, né? De que é, é possível nas novas gerações, as gerações que estão vindo, né? De entender esse esse esse motivo que levou todo todo todo movimento a, a, a criar músicas, a criar a criar estruturas, a criar a criar alegrias, né, e tristezas também com a com a arte dentro do do movimento, né. Então eu acho que é uma, para mim é uma é uma é muito intenso. Eu acredito que o sem terra tem tudo a ver com a arte porque a arte é uma dimensão de protagonismo. Do ser humano. É a hora que o indivíduo se encontra com sua própria história, com seus próprios recursos físicos, não, é? não abre mão deles, eles que são a matéria para a arte, né? e se dispõe a usar tudo que eles têm, desde seus recursos físicos, sensoriais, até suas ideias, para conversar com o mundo. saber uma, uma honra assim saber participar do primeiro encontro de música nacional do MST assim e é uma honra para mim porque é, eu tenho assim saber um, um espaço de formação no no, no movimento porque eu nasci já da luta sabe nasci no acampamento 26 de março que veio a se tornar assentamento 26 de março então acho que assim daí que vem essa minha ligação com música com teatro com dança com sabe com canto a gente costuma a Assim, é até errado, mas a gente costuma pensar na música como algo aterrado quando a gente pensa nela. E a gente não pensa que ela está atrelada diretamente a, a fatores é, políticos, fatores sociais, e ela realmente está. Então todos esses debates fizeram a gente compreender que a música está sim atrelada a, a, a esses aspectos da luta, sabe? forma da gente bater na indústria cultural. Se a gente valoriza a nossa cultura, a gente está dizendo, nós sabemos o que somos e, portanto, sabemos para onde vamos. Nós só saberemos saber o caminho para onde vamos e saber quem somos. relação do ser humano, uma relação harmoniosa do ser humano consigo mesmo, com os seres humanos e com a natureza. Eu queria falar que a música também é um instrumento para a construção de uma nova sociedade. E aí a gente começa a fazer uma outra coisa. Pessoal, a gente só aponta que a música é um instrumento do capitalismo. Bom, é importante fazer isso. E o que é mais? Não se faz batalha das ideias. Não se organiza o povo nas periferias se não for através de dois instrumentos centrais. As questões materiais que vive aquela comunidade e a cultura. Considerar o nosso fazer musical de MST dentro de uma disputa contra-hegemônica na sociedade. Então é essa a nossa tarefa. Né? Então agarrar a grandeza da imaginação, da criação humana para a gente transformar o mundo.